Ahí está entonces la mañana de Radiocracia, que no es ninguna mentira y por supuesto tenemos para hoy preparadas las columnas que van a ir saliendo una tras de otra y por supuesto primero que nada estamos en contacto de nuevo con Mari Servino con su columna de género. Buenos días, Mari. Hola, buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal? Un saludo grande a las operadoras y operadores de Radio Kermés. Muy bien, ya los hemos saludado y por supuesto vamos, estamos abiertos a que sigan lloviendo esos saludos del, de, a, a la parte del personal que, que no se ve a pesar de que en la radio no nos, ve, no nos ven a ninguno, digamos, pero sí. el operador es el que por ahí pasa más desapercibido, a no ser que el oyente esté muy atento a la, a la jugada o a la música que prepara este, nuestro principal colaborador técnico. Ya lo creo que sí. Y, y nada podría ser Este, sin ellos y sin ellas, este, sería imposible llevar adelante una programación, así que, bueno, sí, reivindicar su labor, por supuesto. Muy bien, por supuesto, además, este, siempre están en, en la jugada y siempre están, este, de alguna manera, diseñando lo que se escucha, así que sí, son fundamentales. Fundamentales, así es. Bien, Juan Pablo, hoy yo quería hacer mención a que... Bien, eh, hace aproximadamente unos 30 años, un 28 de mayo, un, un grupo de mujeres activistas, y te estoy hablando de hace 30 años atrás, lanzó el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con el objeto justamente de denunciar los problemas que afectan a lo, más que nada a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas en todo el mundo, ¿no? Por, por algo es internacional. Así que este 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Obviamente que en ese marco es este, la, la intención de, de este, visibilizar las problemáticas que tenemos las mujeres en estas cuestiones. Porque, mirá, en aquellos momentos, hace 30 años atrás, las mujeres reclamaban el abandono de los programas de control de natalidad, por ejemplo, eh, pedían incrementar un acceso universal de salud reevaluar la progresiva medicalización de los cuerpos de las mujeres Que ya se, se veía en ese entonces Y asegurar accesos eh, a servicios de aborto legal seguro y gratuito Y así como el acceso a métodos anticonceptivos seguros Bien, 30 años Y a lo largo de todos estos años algunos temas han evolucionado Otros se han mantenido sin mayores cambios, y otros nuevos han surgido. Sin embargo, hay algo que, que persiste, y es el escaso conocimiento de la salud de las mujeres y de sus necesidades actuales con toda la universidad, ¿no? Porque estos objetivos han contribuido a una limitada comprensión, ya que omitieron y omiten toda mención a la salud sexual y los derechos reproductivos. Y se enfocan especialmente con una clara estre estrechez de miras solamente a la salud materna. Y todas sabemos, y todos también sabemos, que las mujeres no somos solo madres, ¿no? Somos mujeres, niñas, mujeres mayores, que tenemos o no tenemos hijos, que vivimos o no con parejas, algunas cuyas parejas son hombres, otras cuyas parejas son mujeres, mujeres con VIH positivo, aquellas que tienen alguna diferencia de discapacidad, aquellas que son transexuales. Bien, independientemente de lo que seamos todas las mujeres, no todas tenemos y tienen acceso a los servicios que les permitan llevar a cabo sus decisiones. Y en muchos casos, esas decisiones son tomadas por otros. no, Como por ahí cuando... cuando No sé, nos imaginamos y muchas veces hemos conocido estos casos de, de algunas mujeres jóvenes con capacidades diferentes que se acercan, por ejemplo, a algún centro de salud a preguntar sobre métodos eh, anticonceptivos y en ese caso muchas veces son rechazadas y que alguien por ahí le dice que una persona de su condición no debería ser activa sexualmente o que cuando una mujer está embarazada y, y el doctor planifica el parto de acuerdo a su, agenda, a su agenda y la convence muchas veces para hacer una cesárea en lugar de esperar a que tenga un parto natural. En fin, cuando hay mujeres con VIH positivo y las esterilizan contra su voluntad o cuando nos sucede esto de que requerimos un, un aborto no, eh, no punitivo como está expresado en la ley, un aborto legal, y en muchos casos es negado, más allá por supuesto del aborto, que no está previsto en nuestro código, no y que las mujeres tienen que recurrir a métodos clandestinos para tomar esa decisión, cuando toman esa decisión de no, de no tener un, un hijo o una hija. Pero te hablaba también del aborto este, que está legalizado, también en nuestra provincia, por supuesto, este, y que No, en muchos casos no se está este, cumpliendo con esa, con esa ley. Y en, por todos estos motivos, y muchos más, por supuesto, que siempre las mujeres tenemos para reclamar, nuestras compañeras de militantes de General Pico van a llevar a cabo una jornada este domingo 28 de mayo justamente para visibilizar todas estas problemáticas. Va a ser en la Plaza San Martín a las 17 horas. Allí van a estar las compañeras de la agrupación Guapabanda, de Tambora del Viento, de las mujeres por el, por el movimiento por los derechos de las mujeres y algunas de nosotras de aquí que vamos a ir a acompañar porque no nos olvidemos que en el hospital Centeno de General Pico se está negando la posibilidad de los abortos no punibles para las mujeres que así lo requieren. Allí hay una una extensa cantidad de, de médicos y médicas, ginecólogos y ginecólogas, creo que son nueve en total, y todos han, se han declarado objetores de conciencia. Por lo tanto, eh, el Estado en este caso no está garantizando los derechos de las mujeres eh, cuando es una obligación, ¿no? y se con, consideramos en este caso que, más allá de que el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos Están médicas y médicos, deben ser sancionados. Eh, no puede quedar esto así, librado a la voluntad de cada una y cada uno de ellos. Eh, vuelvo a insistir que son derechos que tienen que estar garantizados por el Estado y no está sucediendo. Por lo tanto, bueno, va a haber una visibilización, más allá de un reclamo de todo esto. Eh, nuestras compañeras de, de Pico allí van a estar haciendo oír sus voces una vez más. Tenemos que ganar la calle, como siempre decimos, para que se escuchen. Una no, vez más. No te Una vez más, y como lo venimos haciendo muy seguido, ¿no? las mujeres este, en estas militancias. Muy bien, Mari, estamos hablando de objetores de conciencia es. que no reconocen la obligación que tienen como profesionales de la salud. Así es, así es. Justamente. ¿Cómo se ve de acá para adelante, eh, te, digamos, este, técnicamente hablando, en la, en la realidad, en el, en el plano de lo práctico, este, cómo se ve la evolución posible que tiene esta, esta situación, digamos? Porque muchas veces nos enteramos de abortos terapéuticos no realizados justamente por estos objetores de conciencia. Así es, nuestra provincia en ese caso tiene, está teniendo una gran falencia porque el único lugar donde se están llevando a cabo estos abortos no punibles es en el Hospital Lucio Mola, cuando el Hospital Centeno, como bien decíamos, están en, total con, en totales condiciones de poder ponerlos en práctica. Solamente que ante esta negativa de los médicos y médicas no se, no se realizan. Eh, yo creo que ahí el... El, el Ministerio de Salud tiene una gran responsabilidad que debe garantizar este derecho a todas las mujeres y no se está haciendo. Eh, el, el Lucio Molas es el único, ya te digo, el hospital de aquí de Santa Rosa que está cumpliendo con esa normativa, con lo que eso significa, porque al ser el único hospital de la provincia que lo lleva adelante, de, bueno, te imaginas que también eso genera un gran desborde y una gran este, acumulación de esas prácticas. ¿no? Y por otro lado, también estamos viendo eh, esto de que yo te decía, que tantas cosas que a través de 30 años todavía no han cambiado o que van surgiendo. Estamos notando que en nuestra provincia eh, está faltan, están faltando los anticonceptivos en los centros de salud, que tienen que proveerlos, por supuesto, en forma gratuita, y, y también hay un grave deterioro en el programa de, de ligadura de trompas, eh, cuando eso se estaba, había un programa aquí que era fantástico, hace unos años atrás, y en eso también hemos involucionado, porque se hacen muy pocas de esas, este, esas eh, prácticas quirúrgicas, eh, con una gran demanda, y con una gran lista de espera que lleva meses y a veces años. Entonces, bien, las mujeres tenemos que seguir este, reclamando, considerando que nuestra salud no es solo un hecho meramente biológico, sino que responde a factores físicos, psíquicos y sociales, y, y esta capacidad de acceder a los recursos, este, No, nos dan una vida digna con igualdad de oportunidades ¿no? y exenta muchas veces de violencia porque eh, una vida que es la que necesitamos las mujeres en la cual la sexualidad y la reproducción se ejercen desde la autonomía y desde la absoluta libertad de poder decidir sobre ella. Cosas, Mari, que además tendrían que tener un correlato también en la educación sexual, no solo en el mundo de la salud. Bueno, Obviamente la... que esa es otra de, la, de los reclamos que hacemos permanentemente, ya hemos hablado en otras oportunidades de la implementación de la ESI en todos los este, establecimientos educativos y que no se está llevando a cabo, más allá de que debiera haber una capacitación constante de, de los y las docentes, tampoco se está cumpliendo, en fin. Eh, los reclamos aparecen así permanentemente y, como dije, tenemos que estar una vez más en las calles eh, haciéndonos oír. ¿En esta oportunidad, en qué fecha va a ser, Mari, en qué momento? El 28 de mayo, que es justamente el Día Internacional de, de, de la Acción por la Salud de las Mujeres, es este domingo que viene. Este, el reclamo va a ser allí, justamente en General Pico, por tener esta esta permanente problemática en el Hospital Centeno, donde no se están cumplimentando con estos derechos que deben ser garantizados para las mujeres. Muy bien, ahí se va a estar focalizando entonces la actividad el reclamos, y el reclamo, muy bien. Sí, Esperamos sí. Que, que por supuesto tengan el, la repercusión que, que merece, un tema que hace muchísimo a la salud de, de una manera este, sumamente... Este, como vos decías, ¿no? eh, cosas que se repiten y no hay una salida este, ni oficial ni por parte del colegio de los este, profesionales médicos, este, bueno, hay que buscar sí. entonces a través de la militancia, Mari, la, la respuesta, la salida a una situación sí. que tiene que cambiar, ¿no? Sí, y yo quiero recordar que, que nuestra provincia fue pionera eh, allá en el año 1991, ¿no? con, con el Programa pro, Provincial de Procreación Responsable, mucho antes del Programa Nacional ¿no? de Salud Sexual y Reproductiva. Así que eh, estamos perdiendo a veces este, en estas situaciones eh, logros que hemos conquistado y que parece que se, se diluyen ¿no? con estas cuestiones tan, este, tan alarmantes que vemos, sobre todo con, con políticas integrales. Y no me quiero despedir sin hacerme eco de la situación que se está viviendo en nuestra ciudad y en nuestra provincia con respecto al, al juicio que se está llevando adelante en estos días, eh, justamente con, con el intendente de Lonquimay, Luis Roger y otras, este, otros funcionarios. Eh, yo en realidad lo que me quiero referir es a a lo que sucedió en el día de ayer y en algunas declaraciones que hemos estado escuchando en relación a, a la víctima, a esta mujer que fue víctima de ese prostíbulo cabaret en la, ciudad de, en la localidad de Lonquimay, que se presentó ella a declarar en forma absolutamente espontánea y, y, violé, y, y valiente, y donde se le fue negada la asistencia psicológica necesaria, ¿no? Seguramente para atravesar esta situación que no debe haber sido para nada fácil. Eh, evidentemente nos dimos cuenta aquí una vez más cuando nos, nos enteramos que se recurrió a la dirección de políticas de género de la municipalidad para que esta mujer fuera asistida y se le negó esa asistencia, eh, lo mínimo que se Puede esperar en estas situaciones ¿no? que todos los dispositivos estén listos y preparados para lo que se requiera. Esto debería haber estado previsto eh, para que esta mujer tuviera todos los derechos garantizados por el Estado. De parte de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad deja más que en evidencia, y una vez más, la falta de formación, pero también la falta de decisión de esta funcionaria que ante una situación imprevista o urgente, evidentemente y claramente no sabe ni siquiera cómo actuar. Eh, estuve escuchando el relato o la declaración que hacía ella a nuestro compañero Mauro Monteiro y la verdad que me pareció patética cuando da ciertas excusas que habla de falta de profesionales, de tener los turnos ocupados. Realmente a nosotras no, nos indigna. Más allá de que una vez más corroboramos que en nuestra, ni en la municipalidad ni en la provincia tienen políticas públicas. No, Esto queda en Clarísimo. Queda en evidencia, Maris queda sí, en evidencia. Absolutamente, sí. más allá de que el tribunal tampoco parece que no cuenta con los profesionales este, para asistir a estas problemáticas en estos casos ¿no? puntuales. Pero bien, yo quiero dar esta opinión porque nosotras desde mucho tiempo, creo que desde el comienzo de la gestión, hemos venido reclamando y exigiendo y muchas veces denunciando las acciones que se hacen desde la dirección de Política de Género de la Municipalidad, en la persona, en este caso, de, de la directora, Karina Verdasco, y, y nos llena realmente de, de... No quiero decir bronca, pero la palabra puede que sea bronca, este, porque estas funcionarias no están a la altura de las circunstancias y, y bueno, quedan claros que las mujeres en, estos, en estas cuestiones padecemos de una gran orfandad, ¿verdad? Definitivamente se espera otra cosa. Mari, Justamente. entonces, para que no haya más retrocesos en los derechos y que se avance definitivamente en el hospital Gobernador Centeno, en Pico, con la aplicación del protocolo del, eh, de la interrupción voluntaria del embarazo. La actividad el domingo, ¿desde qué hora? Y este, sí. ya para despedirnos... Sí, este... el domingo entonces, que es el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, eh, se hace esta actividad con las compañeras militantes de Pico, eh, a las 17 horas en la Plaza San Martín, Allá, allí van a estar haciendo una jornada las compañeras que vamos a estar acompañando, por supuesto, para como, visibilizar, como bien decís, eh, nuestros reclamos permanentes. Perfecto, gracias Mari por este contacto. Y bueno, esperamos que, por supuesto, tenga la sociedad la respuesta que merece esta actividad. Entonces, para el domingo a las 5 de la tarde en Pico. Gracias sí, Mari de nuevo. Buenos días para todas y para todos. Ahí está Mari Servino con su columna de género sobre las actividades y los reclamos del colectivo femenino en nuestra provincia. Radio Carmes 106.1